FM Moreno, Estación de Comunicación Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación Entrega permanente e ideales concretos Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. FM Moreno 90.1 Estación de Radio El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno Esta es la historia de una sociedad que se hunde y que mientras se va hundiendo no para de decirse. hasta ahora todo va bien Hasta ahora todo va bien Hasta ahora todo va bien Lo importante no es la caída Sino la caída Ruido Revende. Ska, punk, reggae, oil, hardcore, metal subido independiente y música posibles Ruido Revende. ti è scorto a Hortensia Tenía ojos Oscuros Y nunca Hablaba En voz Alta Solo la risa Llenaba su boca Y una tranza Recorría su espalda Embarazada Buenas noches, eh, un ruido rebelde más, lo que queremos empezar el programa es con un tema de barricada que habla de las trece rosas que fueron tres, tres mujeres civiles socialistas que fusilaron con menos de 20 años en las cárceles franquistas en esa época e hizo un trabajo rememorando un poco la, la historia, la memoria histórica y con un disco y eso fue el último trabajo de barricada ¿Con qué temita que arrancamos hoy, ruido rebelde, no? A full. Recordando lo que fue todo el proceso revolucionario en España Hoy vamos a tener mucha música contestataria Como todos los lunes Vamos a escuchar una bandita china, marxista, leninista Que habla contra el revisionismo Guerrilla de Alemania Contrasto de Italia Vamos a escuchar varias bandas ibéricas Muy pero muy buenas también Recuperando algunas versioncitas de Extremo Duro en sus principios La bandita de hoy... y de siempre. Bueno, esto es ruido rebelde. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas, ideas incendiarias, ideas incendiarias. Y vamos a empezar un poco con un poco de Pan Radical Vasco, más actual, estamos hablando de una banda anticomercial que se llama El Trono de Judas, que sacó allá en el 2009 su cuarto disco que se llama Susen Assen, que después de una trayectoria de cuatro discos ahora sacó en las últimas manifestaciones contra las obras del TAP, que era de un metro que pasaban por el País Vasco, eh, las protestas que se hicieron, se hizo un concierto y se grabó y bueno, se hizo a beneficio de este movimiento. Estamos hablando del Trono de Judas y lo que vamos a escuchar es, ya estoy harto, Vamos, ¿tí oí? Irúñate, que estéis Trabaja, que a ti no te gusta. Lucha y cambiala, pero no nos llores. Lucha y cambiala. It will forma out of the dance. It will fall Ya estoy de frigar y de callar, no un día sin con el dedo la y pasar, los ataques no, it's all out, su forma de pensar, y su forma de no te olvides de luchar, no vayas a abandonar, te tendrán que soportar, que te sobra ya sabrás, que hasta un pedo cambia, venga dime tu cara. Bueno, si estás del otro lado podés llamar al 466 6559 o enviar un mensaje de texto al 1561 540359. Y si tenés una compu a mano en la semana y querés ver el programa, o bajarte un programa viejo, eso lo tendrás que hacer en ruido bueno y nos vamos a ir del Pan Radical Vasco, nos vamos a ir a una cosa bastante más antigua, estamos hablando de la banda Extremo Duro de Rock Urbano. Que allá por los 90, antes de sacar su primer disco, sacó unas grabaciones que, que están recopiladas en este disco que se llama Maquetas y lo que vamos a escuchar es la canción de los oficios. En el bloque metal Rockshop y Espíritu al tattoo, ¿Rarezas globales? Rarezas globales Música sin fronteras Voces sin límites Voces sin límites Música sin fronteras Esta semana vamos a compartir en este reporte De las rarezas globales Un split que salió en el año 2004 Con la ya desaparecida banda española Sin Dios De la banda italiana Contrasto Banda bastante particular Con letras muy comprometidas La canción que vas a escuchar se llama Aspetando il el Repelio No, no, no cui no. vivere. Cosa c'è là fuori? Ah, sconfinata stupidità umana. Le mie Seguimos con más rarezas globales, vamos a ir a China ahora a escuchar una banda muy particular, banda marxista-leninista con críticas muy fuertes a lo que fue todo el revisionismo y liquidacionismo chino según la propia banda y la canción traducida sería La lucha de clases no para. Seguimos con más rarezas globales y de esta banda que pasó que se llamaba Gumbling de China. Banda muy particular por sus letras marxista-leninista. Vamos a pasar ahora a escuchar Guerrilla, banda con mucha trayectoria en la escena alemana. Han sacado un nuevo trabajo el año pasado donde recopila varias canciones antiguas. En este caso la que vamos a pasar es una canción sacada en su segundo disco que se llama Zona Antifascista. en vivo Spiritual Tattoo Body Piercing, diseños personalizados, insumos para tatuajes, Spiritual Tattoo en el local 241 del Moreno Shopping Center. Spiritual Tattoo Spiritual Tattoo Spiritual Tattoo Bloque Metal Música violenta para un mundo agresivo. bloque metal vamos a escuchar una banda de finales de los 90, mediados 90, una banda muy importante y que hay muchos seguidores en la Argentina. Y bueno, venimos explícitamente hablando de System of Adam y lo que vamos a poner es lo más importante de su carrera fue cuando se empezaron a dar a conocer por la música, cómo la hacían, cómo la combinaban con diferentes estilos y vamos a escuchar su primer disco del 98, el tema Sugar. Un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional. Es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA por Hugo A ya. primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, Estación de Información. Diputado Lozano, ¿cuál es la inversión que hace el Estado Nacional en relación a la asignación universal por hijo? Informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno. Estación de información. Hacete oír. Hacete oír. Estudiar radio. Cursos gratuitos con salida laboral. Producción, realización integral de radio. Edición, operación técnica. Informate.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 En el reporte antirrepresivo de esta semana vamos a estar analizando dos vertientes de una política de Estado. Por un lado, la represión de carácter preventiva, disciplinadora sobre los sectores más vulnerables de la clase, que se expresa en el gatillo fácil, las racias. Y por el otro lado, la persecución. al activo político, a los sectores organizados a aquellos que se encuentran en la lucha por transformar radicalmente la sociedad en primer lugar vamos a hacer mención y vamos a retomar la jornada que se realizó el día viernes acá en Moreno, en Plaza San Martín convocada por la Correpi donde tuvimos oportunidad de tomar contacto con varios de los familiares Y realmente queda absolutamente claro que el gatillo fácil es una política de Estado En manos de quienes quieren defender sus privilegios En relación a esto, Ismael Jalil, abogado de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional Se expresaba de la siguiente manera en el acto del pasado día viernes Buenas tardes compañeros Escuché y escuchamos todos a cada uno de los padres y madres, hermanos, familiares de chicos que pueden ser el emblema de todo lo que está ocurriendo a lo largo y ancho del país. He escuchado, como decía Ramona, la exigencia de justicia. La verdadera justicia es la que hacen ustedes acá. La verdadera justicia... Nunca va a ser la sentencia por sí sola si no se traduce en conciencia y en conciencia militante lo que ha ocurrido con cada uno de nuestros hijos. La verdadera justicia no es la que hacen los fiscales que toman por cierto la versión que les preparan los propios policías. La verdadera justicia no es la que hacen los jueces que se preocupan muy poco por saber cómo plantan armas por graficar cómo puede ser un enfrentamiento cuando las balas entran por la nuca o por la nalga. La verdadera justicia no es la que hacen los políticos que encubren a estos policías, a estos jueces y a estos fiscales con una legislación que dice claramente que cuando el chico está muerto, fusilado... se lo transforma en un caso confuso, como dicen también los medios de comunicación, que no son para nada la justicia. Entonces, si la justicia no es el fiscal, si la justicia no es el juez, si la justicia no es el funcionario, si la justicia no es el medio de comunicación, la justicia, ¿quién es? Cada uno de los que estamos acá, pero no individualmente. Bueno, escuchamos... El audio de Ismael Jalil, abogado de la Correpi, que reflexionaba sobre la actual coyuntura represiva y este ascenso, este espiral de violencia de arriba hacia abajo. Tomando un poco lo que planteamos al principio en términos de estas dos vertientes represivas del Estado, vamos ahora a analizar a ocho años de la masacre del Puente Pueyrredón la continuidad de la persecución y la judicialización a los luchadores populares. Claro ejemplo de esto ha sido la detención y el procesamiento de los compañeros anarquistas que repudiaron frente a la embajada de Grecia y se los acusa de prepotencia ideológica. A los compañeros de Quebracho que fueron condenados con penas de más de tres años hace pocos días. Al compañero Roberto Martino también acusado de prepotencia ideológica por denunciar el salvajismo sionista contra el pueblo palestino. Y en relación a esto, tenemos que decir que se han cumplido ocho años de impunidad de Dualde a Kirchner, es una continuidad donde todavía los autores intelectuales y políticos de la masacre del puente Poirredón ni siquiera han pasado ...por un juzgado a declarar. Lo que vamos a compartir a continuación es un audio registrado en el Puente Puerredón ...por nuestro compañero Juan Ledesma, militante de Correpi... ...donde, hablando con Darío, uno de los dirigentes del MTR, organización a la cual pertenece Roberto Martino... ...hoy preso en Marcos Paz, decía lo siguiente... Acá en el puente Perreón, a ocho años del asesinato de Maxi Darío, con un compañero del MTR Far que nos va a comentar todo lo que fue la represión, los saludamos y le damos la palabra al compañero. Muchísimas gracias por esta entrevista, y sí, efectivamente, aquello fue una jornada de represión, que fue la culminación, un punto de inflexión, porque semanas antes ya Roaldes, Juanjo Álvarez, Solá y varios venían criminalizando a los piqueteros, venían eh, difamando permanentemente, entonces preparando la, la cancha como para que en caso de que la represión sucediera, como efectivamente sucedió, generar el mayor consenso a que nos matábamos entre nosotros o que éramos un, una banda de desaforados que veníamos a, a acopar la capital para comer a la gente al mejor estilo del de, punto de vista negativo que ellos tienen de los malones de aquella época. En esta parte. Entonces, ese día, el 26, efectivamente había un despliegue de prefectura, policía, gendarmería, todos y todas estaban, y antes incluso de llegar a, a intentar cruzar el puente, ya se larga la represión, y nuestro movimiento, previendo que se venía eso, estaba esa situación, había organizado la entrada por Mitre y con algún sistema de despliegue, en todo caso, de, de aguantar lo que más se pudiera. y un pie, efectivamente por, por el mismo lugar en Intres. Lamentablemente a compañeros me pegaron por pavón, se fueron a la estación, y bueno, las estaciones son míos de policías, y ahí tenemos las consecuencias que tenemos y, y lo que pasó. que la, Lo refleja muy bien la película La crisis causó nuevas muertes, eh, cómo fue que al final se descubren efectivamente los hechos, gracias al, al, al fotógrafo, al ruso Kowalewski, Y a, y a la presión que hicimos todos al otro día con las movilizaciones enormes que se hizo repudiando tanto los sectores medios como los sectores piqueteros de este hecho que efectivamente la policía por orden del poder político como sucede siempre había no solo asesinado a los dos compañeros sino ha hecho una casa una, una, una persecución por toda la por lo menos 20, 60 cuadras alrededor nosotros como MTR tenemos 16 heridos de balas algunos de ellos tienen la bala todavía que no se les pudo retirar pero no no, no no tenemos que lamentar víctimas de nuestro propio movimiento, Sí. De Darío Márquez, que nos que damos parte de nuestro propio movimiento. Bueno, lo que pasaba era la entrevista de Juan Ledesma a Darío, integrante del MTR, que nos relataba lo que fue esa jornada tristemente represiva Y donde hay responsables que todavía siguen haciendo campaña, siguen pensando en armados políticos, el caso de Dualde o el caso de Aníbal Fernández. Aníbal Fernández era parte de la gestión pública en ese momento, hoy es un hombre fundamental del kirchnerismo, así que seguramente... Eh, vamos a, a seguir retomando alguna información respecto al MTR, sabemos que la jornada de mañana que se iba a realizar en Comodoro Pi, donde se iba a exigir la libertad de Roberto Martino, se pasó para el próximo 6 de julio, así que seguramente la próxima semana vamos a estar acercando alguna otra información al respecto. ...y el tema antirreversivo de este bloque... ...se va a corresponder a presos... ...que es un tema de los RIP... ...interpretado por Acto Pituac... ...sacado el directo a Eduardo García... ...que recordamos que fue otro encarcelado anarquista... ...dentro de las cárceles del Estado español. Nosotros, o haciendo lo que le dé... ...la absoluta y real gana... ...y muy en especial... ...a tres personas... ...una de ellas es el compañero Emilio... ...que fue asesinado... ...pues hace cosa de un mes, mes y algo... Por una persona cuando repartía propaganda de CNT. Otra persona es un compañero que se puso el martes en huelga de hambre. Y la tercera persona, nuestro gran amigo Eduardo García, que debería estar en la calle como absolutamente todos y todas los presos de este maldito estado carcelario español o como sea, que nos da igual. ¡Muerte al estado y viva la anarquía! 15 años en la prisión Esperando que llegue la solución Ha dejado tu juventud Entre rejas y monos Casi en los presos Pedazos fieles Es un rey expreso Por querer Ser libre. Simplemente un trapo que representa la libertad. Preguntas qué pasará cuando salgas de este penal. Tus colegas ya te han que en la calle todo está controlado de la sociedad. ¡Sus leyes presos por querer llegar! ser terrible! No queremos el reagrupamiento de los presos, queremos las cárceles ardiendo con la policía dentro! De la soledad, de sus regresos, porque no llega, va a ser libre. De la soledad, de sus regresos, porque no llega, va a ser libre.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 Bueno, estamos con invitados en el estudio eh, Vamos a escuchar una banda que ha venido de, de Merlo vamos a, vamos a estar con la Cremona en el plató Bueno, y ahora continuamos con este reporte de la escena nuestroamericana, Como hemos decidido transformar el concepto del bloque, ¿no? Eh, en primer lugar, hoy vamos a escuchar a Sandino Rockers Banda con mucha trayectoria en Chile, en estos momentos... Eh, ya separada, banda muy comprometida Dentro de la escena de Santiago fundamentalmente La canción que vas a escuchar es Combatiente We're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 el invitado de la semana dio luz y Nos salen todas las mañanas a recibir la presión del patrón Sabe el que debe alimentar a sus hijos, ya no tienen otra ilusión Algunos dicen tengo un dios aparte, dicen que lo salvo el cartón Algunos pibes ya no sienten hambre, ya no tienen ese dolor Algunos pibes no van a la escuela Deben salir a cartonear Algunos pibes ya no sienten hambre Dicen que es mucho mejor jalar Algunos llegan demasiado tarde Para que lo salve el doctor Porque en la sala del barrio No tiene ni pa' tomar la presión ¡Cuánta desunión! Cuánto sufrimiento. Algunos piensan que mucho más fácil salir de caño que ir a laburar, porque la conciencia y los sueños se doblan cuando nos falta el pan. Algunos piensan que mucho más rico. Estar hundido en la mediocridad Es que el sabor de la ignorancia Es el más fácil de tragar Algunos piensan en perder el tiempo Otros dedican su vida a luchar Otros engañan todo el tiempo a mi pueblo Es un deporte nacional Cuánta desunión que hay en mi pueblo Sufre con estas ganas de evitar. ¡Ah! Bueno, buenas noches, estamos aquí con los chicos de las Cremona. Bueno, preséntense. Uh, buenas noches, sí, soy de Y yo soy Edu, buenas noches. Sí, sí, de la bueno, han venido de Zangó, estamos escuchando un tema que salió en un disco que nos han traído. ¿Cómo se llama el disco y qué tema estamos escuchando? Eh, es parte de mi tierra, se llama el disco El, el primer Demo. Y el tema se llama re para Algunos Y bueno, ¿dónde se puede conseguir este material? ¿Por dónde estáis tocando? Y este material es eh, hace dos años ya que lo grabamos Pero lamentablemente como le pasa a la mayoría de las bandas independientes eh, Nos cuesta mucho eh, llevar nuestro material por el tema de, de, de lo que cuesta, ¿no? así que lo que, lo único que tenemos es el eh, por donde nos manejamos es por la casilla de correo el mail que tenemos que la cremona rock hotmail que es donde hacen su encargo y pueden conseguir conseguir el disco o en puro volumen la cremona rock barra .com bastante complicado no para las bandas poder eh, tocar hoy el tema de De lo que viene pasando hace bastante tiempo, ¿no? Y se marcó mucho más de Cromañón para esta etapa eh, Que los bolicheros, como dicen, eh, quieren vivir de las bandas, ¿no? Es una situación complicada O esto de que te hago tocar con tal o cual Y tenés que vender 200 entradas, por decir, un disparate Ese tipo de cuestiones han complicado, ¿no? La posibilidad de tocar y demás Totalmente, hemos pasado ya hace, La Cremona está tocando hace 5 años ya ...y de principio éramos muy chicos y no entendíamos muy bien el tema de la calle... ...por decir, ¿no? La calle, el tema de la organización de las fechas... ...y siempre hubo gente que nos estuvo cagando, como sé que cagan a un montón de pibes... ...para hacerlos tocar por una horita, cobran mucha plata y los pibes como son nuevos no saben... ...y está bueno que la gente como nosotros, como ustedes o la gente mayor que ya sepa la movida... que haga ver a esta gente, a los chicos más, que tienen que hacer valer sus derechos y que nosotros hacemos arte y no tienen que comprar nuestro arte así como lo hacen ellos. Y porque lo pintan más o menos como si fuera el camino al estrellato en vez sí. de como una posibilidad entre bandas. ¿Y cómo cómo manejáis la zona Itu Sango, Tenéis un circuito de bandas así de rock? ¿Tocáis con unos amigos? ¿Cómo está por ahí la situación? Y sí, acá en Itusango eh, nos organizamos más entre nosotros. Ya, nosotros ya tenemos como... como la mente ya el, el estandarte que dice que no, no pagamos para tocar la nuestra es esa, no pagamos más para tocar ya el, creo que el primer año que apenas salimos que éramos pibes, que no sabíamos bien la movida pagábamos en cualquier lado para tocar porque nos pintaban así como decía que íbamos a ir para arriba y al final no, nos terminaban cagando en todo así que no, no pagamos en donde vamos a tocar porque creemos que estábamos haciendo arte y creemos que es así Y, y bueno, nos manejamos en el circuito de Sango en donde más podemos. Siempre que organizamos fechas, invitamos a bandas, juntamos equipos donde podemos, con los nuestros o con los de la otra banda, y así se van organizando fechitas para, para ir tocando lo que estamos haciendo. Y, y que la gente conozca un poco lo que hacemos ¿no? y lo que pensamos, más que nada. Bueno, queremos daros muchas gracias por haber venido de Sango hacia acá. Eh, queremos también que nos presentéis el último tema que vamos a poner, De, de este trabajo y que digáis luego si sí, sí, tocan próximamente, dónde se los puede ir a ver. Ah, sí, tocamos acá en el Yuelce se llama la casita del Yuelce ahí en Itusengó, enfrente de. No, arriba de Fredo, sí, es una en ladería que está Santa de Maldonés, Rosa y Sarmiento. No sé, Sí, Santa Rosa y Sarmiento, es Itusengó. Así que la gente que quiera ir es el 4 de julio, que quiera escuchar un poco de, de, de rock, la y bueno, a las 9 de la, de la noche. Domino. Bueno, pues nos iremos viendo allí. ¿Y qué tema vamos a poner para despedirnos? Y el y tema que es, se llama Gobierno de Mierda. Una bueno. linda historia cuenta, así que espero que la escuchen. Bueno, y de paso aprovechamos nosotros para despedirnos acá con los chicos de La Cremona que nos acompañan. Nos vamos a ver seguramente el próximo lunes, Álvaro. Estaremos nuevamente al aire. Hasta la semana que viene. está metida en un sueño y la sociedad está metida en la cruz a veces el amor es tan bello a veces te puede matar él está metido en una burbuja la ficha la acabo de saltar a veces el amor es tan bello se te puede arruinar No alcanza con democratizar un sindicato.